7560, Taller Gustavito Motos. Bienvenido a Wushow, un programa con mucha alegría y diversión. Hola, Bienvenidos y bienvenidas a Gucho. Este es el programa número 20 del año. Mi nombre es Nacho y lo he acompañado esta tarde y estoy conduciendo con Mech. ¿Cómo e estás, Mech? e Muy bien, ¿cómo estás vos? Yo, Regio. Qué bueno, me alegro. A pesar del calor, el viento, la alergia,、sí. Regio. No veo la hora que lleve la piletita. Date un tiempo, ya, ya llegamos, ya llegamos. En este primer bloque también está Flor. Hola, Mechito. Bien, b i e n vos. Bien. También está Luis Guillermo. Bienvenido. Hola, m e c h i o Y la PAME. Hola. Hoy es miércoles 2 de octubre y, como siempre, nos encontramos de las 16:30 hasta las 17:30 por Radio Ochava Roma 107.1. También nos pueden encontrar en Instagram como Radio Good Show. Recuerden que ahí todos los lunes, todos los miércoles vamos subiendo las historias, vamos subiendo las consignas del día, así que nos ponen seguir y se van a enterar de todas las novedades del programa. Arrancando en este primer bloque, llega Guille y Pame que nos presentan su columna de efemérides. Bien, gracias chicos. Bueno, para hoy, 2 de octubre,、eh, les trajimos el día de. Ahí Guille les va a contar. El día de la no violencia. Bien, ¿por qué se decidió que este día se llame así? Es en homenaje a Mahatma Gandhi. El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Gandhi fue el impulsor del movimiento de desobediencia civil contra el régimen colonial británico que desembocó en la independencia de la India en 1947. Bueno, además trajimos como dato de color: en Argentina tenemos el día del escribano y el día de los encargados de edificios. Así que, bueno, todos aquellos que, tengan, que vivan en edificios y que tengan algún encargado amigo. Es el momento de saludarlos. Saludarlos, llevar una latita de cerveza, o una、uh -huh. escoba. Sí, o, o, o colaborar, un de piso, ¿no? colaborar en, en las tareas. Para sacar la basura, sí, esa e e a í que hoy no les toque a ellos, o sea,、claro. pongámonos las pilas. Y bueno, yo no vivo en edificio, pero, pero bueno. Este, hoy justo hablábamos también que ahora está muy de moda la serie de Franchella ¿Ah, sí? llamada El encargado. Es muy graciosa.、Uh -huh. Eh, s、sí、i están todos los estereotipos y todos los mitos de, del encargado de edificios, así que bueno, es para, para pasar un buen rato. Y bueno, y también tenemos、eh, otra, otro día, dice: según la liturgia romana, se celebra el día de los santos ángeles custodios. Son protectores de los seres humanos y cumplen la función de ser guardianes. Esto, un poco más、eh, vinculado a la religión, a las creencias de cada uno de nosotros. Así que, bueno, este, trajimos un poquito de todo.、Bien. Serían como los ángeles guardianes. Claro, ¿cierto? que protegen a los seres humanos. Tenemos que ir a Italia con ¿Sí? el Papa. a Para q u e n o s regale ángeles guardianes? Claro. Muy bien. Muchas gracias, Pame. Muchas gracias, Luis Guillermo. You know. Continuamos En este primer bloque, el momento、eh, importante del programa. Así que Nacho nos va a traer las noticias de la semana. Bien, para esta ocasión traigo las reparaciones del puente carretero. Como hoy, miércoles 2 de octubre, entre las 7 y las 19 horas, está interrumpido el c r u c e total de vehículos debido a las obras de reparación. También lo que se necesita para, para pasar es. La autopista Santa Fe-Rosario. Bien, o sea que sí o sí, por el día de hoy hay que usar la autopista para pasar. Entiendo que los colectivos también, porque en un... hasta hace poquito los colectivos, los autos esenciales o los autos que trasladaban personas con discapacidad, las motos y las bicis podían pasar por el puente carretero, pero entiendo que hoy está cortado 100% del servicio. Lo que pasa es que no le dan mucho mantenimiento. Mira, o sea, mi mamá c r u z s ó una banda de veces. Ese puente para hacer m a s a j e s o cosas, y, y desde que yo era chico, pero nunca. ...y le pregunto, le pregunto siempre y me dicen, no, desde que vos eras chico hasta hoy en día nunca le hicieron arreglo. Claro, bueno, ahora están en, en ese proceso. Bien, trajiste otra noticia importante, ¿cierto? Sí, padre universitario. Sí. Hoy se lleva a cabo una nueva marcha federal universitaria, convocada en defensa de la educación pública y en rechazo a la política. De ajustes que propone Javier m i l e i También ANSAFE se a d h i e r e al paro universitario, por lo cual no habrá clases en las escuelas públicas. Y en Santa Fe hay una concentración en las puertas de rectorado de la Bonaire a las 17:30 horas. Bien,、eh, hay distintas convocatorias a las 16 horas en... ahora pasadas, ya están marchando. Eh, se convocaba en Ciudad Universitaria y terminaba n en el Molino Franchino, que es el que está en Boulevard y Pedro v i t o r í Ahí se finaliza la marcha y la convocatoria con la lectura del documento a las cinco y media. Así que, bueno, espero que puedan ir la mayor cantidad de personas. La verdad que sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estas noticias. No, muchas gracias a vos. Este, este programa llega Flor que nos va a presentar la consigna del día. ¿Qué le vamos a preguntar a nuestros oyentes, Flor? Hola, Sanacho. a p a r t i r d e hoy. Un t i q u i habló de la pam en Guille. La pregunta sería: ¿Vos tenés un ángel de la guardia? Bien. ¿Vos tenés un ángel de la guardia? e s a e s l a p r e g u n t a En la columna de efeméride nos dijeron que hoy también es el día. Según la liturgia romana del día de los santos ángeles custodios. Así que la pregunta de Flor es: ¿Vos, ¿tenés ángel de la guarda? ¿Y ¿Vos qué me puedes responder, Flor? Tengo unos. ¿Sí? ¿Tenés、Tengo. unos ángeles que te cuidan? Sí. Muy bien. Ángel proviene de una ciudad arriba en el cielo. Ajá. Me manda un mensaje para mí. ¿Ah, sí? Sí. Me dice que vos tenés a dentro tu corazón. t i e n e guardada la foto de mi abuelo y mi abuelo con mi mamá. Ah, Muy bien. Bueno, yo cuando era bebé me comentaron mi, mi mamá y mis hermanos. Yo vivía en Rincón y viste que en, la, en, la, en los tiempos antes e s t a b a n los televisores, esos armatostes. í、sí. Bueno, nosotros teníamos uno enorme que pesaba, pesaba, pesaba. Y yo necesitaba unas mesitas tipo. Ratones. Claro, con los, los, las portitas de vidrio.、Uh -huh. Cuént, me cuenta mi hermano que un día yo me metí ahí adentro, el televisor se dio vuelta, o sea, se cayó todo. Yo creo que tenía unos meses, yo, porque yo、sí. dateaba, me decía. Y que, que no sabe cómo si fue, que Dice que vio un ángel de la guarda. ¿Ah, sí? Y dice que, que vio algo raro y después, como que se desapareció. Y, y no estaba abajo del televisor ni abajo de la mesita, estaba en, el, en la cocina. Que cuando sos chico está e s a f r a s e d vos tenés un ángel aparte,、sí. tenés un ángel que te cuida. Me eso me no eso... te pasó porque. Yo cuando me dijo eso, que d é h o q u o pero ¿cómo? Pero... Y yo no entendía nada.、Eh. Es como decir que, que un nene él sabe todo, pero no. Pero bueno, que me diga eso es como que me dejó impactado más que todo. Sí, sí. Porque hay muchas veces que algunos no creen, otros sí, a veces se terminan dando cuenta que a veces puede ser o a veces no. Seguro. Y por ahí también cada uno le pone el nombre、sí. de lo que crea. Alguno puede decir fue el destino, otro puede decir fue tu ángel guardián.、Eh, sí, qué sé yo. Sí, o son los ancestros que te cuiden.、No、sí, sé. no sé. Bueno, Pero b u e invitamos、así. a todas las personas que puedan ver las historias de Instagram y que puedan contarnos si tienen o no tienen ángeles guardianes. Y si conocen alguna historia demás, pueden también contarlo por Instagram. Para cerrar este primer bloque, nos vamos a, ir a la canción, nos vamos a ir con la canción El bolero de Yami Safdi y Mil o j Acá me están avisando que esa canción no es posible, así que dejamos la canción en manos del operador. <risa> Bueno, parece que el operador no estaba de acuerdo con el tema elegido, entonces arbitrariamente. Autoritariamente. Es una, una canción de trueno. La escuchamos. Si los guachos p i e n s rap, entonces. Ya, vamos again. ガチョウ、ガ e ョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョ g ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、o チ o ウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガチョウ、ガ p ョウ、ガチ、ガチウ、ガ a ウ、ガチウ、a チウ、ガチウ、ガチウ、i チウ、ガチウ、ガチ a ガチウ、ガ a ウ、ガチウ、ガチウ、ガチウ、ガ マミー、そもんがうん。 Funky, w o o p t y w o o p Me siento ODP, s m o k in g Brooklyn South Eyo, t r a n k u i funky, w o o p t y w o o p Le vamos a dar la vuelta al mundo, esto va por mi clue Eyo, t r a n k u i funky, funky, funky Soy un shot once in your head como Mopti、e. Trunky, funky, w o o p t y w o o p Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud Yo tengo tanto flow que me piden pasta Soy la lupa, mi barrio cansta Un gran flash master Y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos como si fuese un y e a h、oh, oh. Mami, somos la luz、t の tú. Oh, o た。 a m u l u d volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos este segundo bloque del programa Uso con compañía de María. ¿Cómo estás, María? Hola, Nacho. Yo estoy bien. ¿Vos cómo estás? Excelente. Con Agus. ¿Cómo estás, Nachi? Muy bien. ¿Y con Joaquín? h o、no, l a Nacho. Ahora María nos comparte su columna de Noticias Fascinantes. ¿Qué nos trajiste para hoy? Para el día de hoy, Noticias Fascinantes, les traje la leyenda Santa Fecina del South Saylor ó n El sauce de llorón es un árbol que se suele ver en muchas partes de la provincia de Santa Fe, especialmente en parques en zona de la costa. Su sombra es una gran aliada en el caluroso verano de Santa Fecino. Pero vayamos a la leyenda de este árbol. i s a p i era una joven india muy hermosa, hija del jefe de la tribu. Se decía que la joven no tenía corazón, no amaba ni se compadecía de nadie. La llamaban la que nunca lloró, porque jamás rodó una lágrima en sus profundos ojos negros. Cierta vez, una crecida del río lo inundó todo. El agua arrancó las viviendas y se llevó para siempre a mucha gente. De su tribu. No, de su tribu Pero Isapí no lloró. Todos pensaron que ella era la causa de tantas desgracias. Y una hechicera le dijo que solo las lágrimas de Isapí calmarían a los dioses. Los pocos habitantes de la tribu que se refugiaron en la selva estaban con ellos Isapí. Pero en sus ojos no brillaba ni una lágrima. Fue entonces cuando la hechicera invocó al Señor de los Maleficios quien la llamó a su palacio. Ella no sabía por qué la habían llamado y le dijo al Señor: ¿Por qué estoy aquí? Él le dijo: Porque quiero hablar contigo de tus sentimientos y le dio una poción para poder llorar. Pero. Te convertirás en un árbol. Ella tomó la poción y empezó a no oír nada de lo que estaban hablando. Fue metiendo los pies en la tierra y su cabello comenzó a convertirse en ramas de las que colgaban hojas. Y s a p í poco a poco se fue convirtiendo en el South Saylorud.、Oh. Hablando de lo que dice María, que nunca lloró, me hace recordar a la serie que estoy viendo ahora. Que no tiene mucha conciencia, pero siguen、sí、los vikingos de Game of Thrones.、Uh -huh. Que viste, no lloran. O, Porque o... El macho no llora. Bueno, y, <risa> y viste que también están los dragones. Y hay así tipo cosas como. como de leyendas o mitos. Por、uh -huh. eso. Yo conocía esta leyenda, pero en otra versión. ¿Cómo la conocía? ¿Te acordás? Un、mm, poquito. Bien, ¿puedes averiguarlo para la próxima vez? A ver、uh -huh. la, la reversión que vos conocías.、Uh -huh. Sí, es verdad que el sauce, vieron que tiene como las hojas así para abajo. Podríamos、uh -huh. averiguar también por qué se llama sauce y llorón. ¿O será que porque、eh, larga lágrimas, como el ceibo, por ejemplo?、Eh, yo conocí esta historia de otra forma. De otra forma, muy bien. Bueno, si querés, para、Lo、la próxima、vos. vez. Lo averiguás y lo compartás. La reversión. La reversión. Muy bien. Muchas gracias, María. No, e s Todo mi q u e i d a mi querido p a t i c k En este segundo bloque está Joaquín que trae su columna de fútbol argentino.、Mm. Te escuchamos. Bien, Joaquín, ¿de qué club nos va a hablar hoy? Club Ateorico p a r a q u e a r n s e Bien, ¿y cuándo se fundó el club? 25 de mayo de 1905. ¿Y dónde está ubicado el club? Vicente López En Buenos Aires. ¿Y el técnico actual? Fabio Glucí y s e r g i o Gómez. Bueno, esa dupla viene de dirigir otro club en el certamen local. Ambos tienen pasado en este club, ya sea en l o s inferiores o en el plantel profesional. Y siguiendo, ¿qué futbolista famoso conoces? d a n i e l Vela, el topo. Y Chapiola. ¿Y cuál es el color de la camiseta? Blanco con una manga marrón. ¿Y su rival, cuál es? Argentinos u n i o n y el apodo? c a l a m a r Bien, yo les trajo un poco acá. Dice, ¿sabes por qué se llama Calamar? No, no sé. Se dice que en esos momentos jugaban sus mejores encuentros, por lo que el periodista Palicio Sino dijo que los muchachos se movían con calamares en su cinta, dándole así el apodo de calamares. Muy bien. Buena investigación, Joaquín y Nacho. Muchas gracias. No, no. El Programa llega a u g u s que nos trae sus recetas. Receta. Querés saber de qué traje? Dale, que me interesa un montón. d a i q u i r i de ananá, vodka y jugo tan. Lo prometido es deuda. Claro. e l programa pasado dijiste que ibas a traer d a i q u i r i tragos, no sé qué. ¿Qué le g a s t e con los tragos? Les leo. Dale. Dice: En una receta rápida y fácil que tenés que sacar de apuros si tenés invitados. Medio ananá, dos medidas de vodka, un jugo tan naranja, banana. 100 gramos de azúcar y una cubetera y hielo. Bien, esos son los ingredientes.、Uh -huh. ¿Y el paso a paso? Cortar una ananá a la mitad, pelarla, cortarla en cubos y ponerle a n la licuadora d e la ananá y el vodka el vodka y el azúcar y el hielo y el j u g o t a n Y licuar dos minutos y servir. Y a disfrutar. r b i e dónde se hace una u t i p s Agregarle una hoja, rodaja de naranja y dos hojas de menta. Opcional es. Bien, es una sugerencia. Así que todos los ingredientes para preparar el d a i q u i r i vos sugerís que los pongan en la licuadora, mezclen、Ajá. y ya. Y la próxima receta será.、Ah, vamos a ver si no nos venimos con lo que le gusta a mi mamá, que es, es como un trago, un licor bien copado. Ay, bueno, me encantaría. <risa> lo voy a tener en cuenta esta receta porque mi hermano, los fines de semana. Me encanta. Toma g i n t o n i toma esto, toma aquello.、Eh, no sé si alguna vez probaste el chinaca. Sí. Eso. Me encanta.、Es、riquísimo. ¿Y el aperol? También lo probé. Vemos q u más e l c h i n a r ¿Y el campari?、Ah, la, la bebida más fuerte que hay e l campari. ¡Ojo! t a n t o el campari. Para mí el w h i s k y debe ser más fuerte. ¿Vos sabés、sí. lo que hacíamos con mis amigos? Agarrábamos una conservadora. La llenábamos de hielo. Le poníamos gomitas dulces. Poníamos, poníamos, cuando estábamos haciendo, festejando algo y después lo llenábamos de vodka. Y agarramos vasitos plásticos, bling, y tomamos. Así. ¿Ah, Parece que esto de la receta de Agu se desvirtuó un poco. Claro, el Campari te había enseñado una táctica, el Campari. Dicen que es virtuoso, ojo. ¿Por qué? Ah, tiene su secreto. La próxima vez te enterarás. Será que el próximo programa lo hacemos con Campari. ¿Capaz? Que me dé el Campari. Muy bien, muchas gracias, Agu. De nada. Antes de irnos a este segundo bloque, queremos presentar el tema del cuelgue, díganselo. Llenemos la semana de galletitería, surtido, hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. onders umes persigo y q u ケ Vestidos, vestuarios, tejidos, testigos Gracias al maestro del maestro Apariate a, par a parlante rey Díganselo t é n a l e compasión, decile que l e Dios Pero díganselo、oh, Son mis amigos de anoche Más dos Jamás arrasarán a la casa c a p a s las almas blancas Van para allá Sigue el show de los humanos エレキャンプの時は e レキャンプの時はエレキャンプの時はエレキャンプの e はエレキャンプの時はエ o キャンプの時はエレキャンプの時はエレキャンプの時はエレキャンプの時はエレキャンプの時はエレ e ャンプの時はエレキャンプの時はエレキャンプの時はエレキャンプの時は a レキャンプの時はエレキャンプの時はエレキャン 完成しました。 ピンサービス、ピンサービス、ピサービス、ピンサービンサース、ピンサービンサービス、ピンサービス、ピンサービス、ピンサービス、ピンサーンサービス、ピンサービス、ピンサース、ピンサービス、ピンサービス、ンサービス、ピービス、ビス、ピンサービビス、ピンサース、ピス、ピンサービース、ピンサービス、ピンンサーピンンサビス、ンピンンサーンサービス、ピンサービス、ピンサー、ピ そリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パ e アン、パリアン、パリアン、パリアン、i リアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリアン、パリ Volvemos en este tercer bloque del programa Gucho. Ahora también nos acompañan Flor. ¿Cómo estás, Flor? b i e noche. n Lautarito, c ó m o e s t á e Hola, ¿todo bien? Y. Bueno, Ariel. ¿Y Ariel? Todo bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bien. Bienvenido, Ariel. Bueno, ahora、eh, Nacho tiene para contarnos algunos eventos y algunos shows del fin de semana, ¿cierto? Sí, para el domingo 6 del 10 a las 21 horas llega Santa Fe la Versuit. Ver e La banda vuelve a Tribus para presentar su último disco, Cocoliche Live, una muestra de su más pura esencia. Además, promete pasar su discografía completa en una noche que se llenará de éxitos y sorpresas. Entras a la venta en b o l e t e r í a de Tribus de miércoles a domingo de 18 horas a 0 horas.、Bien. Lugar Tribus Club de Arte, República de Siria 3572. Y las, ent las entradas son anticipadas en venta. Perfecto, o sea que este domingo, ver suite en tribus. Y para la,、no sé si、sería la, sí, para la otra semana, sábado 12 del 10, a las 21 horas, Nito Mestre celebra los 50 años de Suis g e n e r i s lugar centro cultural provincial Francisco Paco, Urondo. Junín 2457, entradas anticipadas en venta y capacidad limitada. Bueno, ese sería el fin de semana largo, que、sí. el viernes es viernes de feriado, Vito Mestre. Lindo para,、ah. para ir y、Pero、tomarse un par de copas. p o e s sí, no se paras de s cansar y sí. para amar. Nos quedamos, y quedamos. Nos quedamos y con esta、viajar. idea del campar y nos quedamos ahí medio entonados, me parece. No, la verdad que sí. Gracias, Nacho. n、no, a nada. En el o t r bloque tenemos la sección cine. Flor nos presenta una película que está en el cine y Ariel nos va a comentar sobre algún personaje de película. Comencemos con Flor, te escuchamos. Bueno, el año pasado una película buena, no tan vieja y es poco, mucho más vieja, se llama Volver al futuro. Viejísima. Sí, mucho. Es una película de ciencia ficción, muy vieja del año 1985. Que está en, en el cine h o y e s a película que es tan vieja está en el cine Hoyt ahora? Sí. Bien. v i e n partecita、sí. de la tele en casa, vivimos、sí. todos fines de semana, tiene es como corta el capítulo. Bien. Como... ¿Viste que el cine Hoyt、eh, tuvo esto de、Digo. pasar películas sí, que son、pasa. viejas? Como... Sí, años. Y además, creo que ahora, como, como avanzó tanto la tecnología. Yo lo sé porque me informo. Las películas viejas ahora、sí. también lo hacen en los juegos de play y todas esas cosas. Y en los cines, algunos le mejoran la calidad. Ah,、Uy. los efectos. Está bien. La historia trata que adolescente Marty. ¿Qué dice? McFly. McFly, McFly que es el amigo de Dog. Es un científico que a todo s que toman por loco. m a n t i t de Fly es un volver al futuro muy buena, así que muy buena serie. m a r t í n hay que volver al futuro. No, estamos tapados en el tiempo. Es una cosa así. Cuando Dos crea una máquina para viajar en el tiempo, para mí. Es un error. Sí. Que m a r t í n quiere que llegue a 1955. Año en el que su futuro, acá dice futuro también. El padre s aún no se había conocido. Después de impedir el primer encuentro, debería conseguir que se conozca y se cansen. De lo contrario, su existencia no será posible. Bien, entonces Marty McFly viaja. Por el tiempo. Por el tiempo、al、y、pasado. llega al Viaja pasado. al pasado y llega en un momento donde sus padres no se conocían. No. Entonces él tiene que hacer todo lo posible para que se conozcan que porque、mm -hmm. si no, él、mm. no va a existir. Exactamente, es、mm. una teoría contemporánea.、Sí. Pero una persona que no e x i s t a puede existir la t r a en plano, es más complicado.、No. Claro. Entonces él tiene que hacer lo posible para que eso para suceda. Para que llegue.、Sí. Bien. ¿Hay alguna parte favorita de la peli? Hay una. ¿Cuál? Martín, n o c o n o c e mucho tiempo. Sí. Y me gusta. Que Doc quiere ser el amigo de él, que quiere ayudar para irse a su familia, que c o n o z c a n algo. Bien, Doc、Eso. es bueno, a pesar de que lo、sí. tratan como un científico loco. Sí, no. Recuerdo que h u b una、sí. escena que lo t r a t a n de matar. ¿Ah, sí? Sí, una escena que se pusieron. s í n o、sí, no, bueno. Bueno, yo esa película la vi, pero de más grande porque bueno, salió en el 2004 y yo nací en el 2003. Pero alguna cosa que me gustó, que creo que la vi a los 6, 7 años, es que cuando, via cuando viajan. Se van encontrando con diferentes años y en uno estaban reactualizados. Y Veía c o m o las personas se manejaban tipo como en una patinetita y volaban.、Ah, esa es、parte. casi el monopatín que se usa ahora. Claro, es que no falta、sí, volar. Para <ríe> bueno. bueno, para continuar con esta sección de cine, Ariel también eligió un personaje. Hola, soy Ariel y l e voy a contar sobre una nueva serie, El Pingüino. Estreno por más el 19 de septiembre.、Ya、tenemos dos do capítulos disponibles. Promete p r o mostrarnos e e t el crimen que acecha la ciudad de gótica. El pingüino es un villano y en, enemigo de Batman. Marísimo. Es malísimo el pingüino.、Uh -huh. Es un personaje ambicioso, encantador y elocuente. Este v i l i a n o busca a toda costa convertirse en el jefe criminal más importante de la ciudad. Bueno, hablando del, del pingüino, algo que no sé si se acuerda.、Eh, Arielito, que el pingüino se defiende con los paraguas. Ajá.、Uh -huh. que, que vos seas. Y entonces yo, a, apenas había salido la Play 3, <ríe> mi hermano me compra una Play 3 con el juego de Batman Arkham City. Y en, en el principio del juego ya aparece el pingüino y empieza a ser una banda, ¿no? Una locura. Es villano también en la Play. Sí. Bien. Pero n que hay muchas películas y reversiones de Batman y de los villanos. Eh, pero bueno, esta serie entonces es únicamente de El Pingüino, del villano o del enemigo de Batman.、Uh -huh. s í Bueno, recomendamos.、Eh, bueno, muy buena、bueno、lo que comentó Ariel, del Pingüino, de la serie, que está muy buena, así que. Yo no sé, el pingüino muere y lo atrapan. ¿Cómo termina? No sabemos, hay que no, verla. y、no、que verlo. Igual, verla.、Eh, no, el pingüino no es el único enemigo. No, igual. La Harley、eh. Quinn, el guasón. Hay muchos. La hay verdad que sí, sí. bastante. Y、okay, habría、bien. que investigar.、Sí. Habría que investigar. Muy bien. Muchas gracias, Flor y Ariel, por esta sección de cine. s a l u e Rueda de Chimentos. El motivo oculto porque, por el que Benjamín Vicuña visitó a Pampita en su casa tras la separación de Moritán. Buscó a su hijo por un posible allanamiento en la casa por causas contra Moritán. n y a q u i r a se olvidó de p i q u é y lanzó un tema nuevo, soltera? Lali de Pósito lanzó un nuevo tema llamado Fanático. Todo indica que se inspiró en Javier Miley. ¡Celosa! Yuyito González apuntó contra Susana Jiménez tras su encuentro con Javier Miley. Fue tremenda. Debutó Bake Up Famosos y Karina Jelinek fue la primera eliminada del certamen. Antes de irse, cuestionó al jurado diciendo: Sé que no fui la peor. De Los piojos a Nicky Nicole s h e s t á en la grilla completa del Cosquín Rock 2025. El mensaje de Didu Martínez, luego de conocerse la sanción por la cual no podrá jugar los próximos partidos con la selección, acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. La ex suegra de Roberto García Moritán dijo que me alegro que no se haya casado con Mirta. Moya Kazán fulminó a Wanda Nara por el aspecto físico que luce a sus 37 años, silicona y explotada. Continuamos con nuestro programa de Radio Ushop y ahora Lautaro nos trae la columna de espectáculos. ¿Qué nos trajiste para hoy ir interesante? Bueno, a través del streaming se enojó Furia, se enojó mucho Furia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se enojó Furia de Envidiosa porque piensa que le hicieron un personaje a ella y está muy tomada a tomar las lecciones legales por Netflix. O sea, que Furia va a tomar acciones legales contra Netflix porque dice que la serie envidiosa. Creó el personaje. Que, que gracias ella, a ella o que、sí. tomaron su personaje y con eso crearon la serie envidiosa. Sí, para mí que un poco de razón tiene porque ella tiene el carácter. Pero hay un montón de gente que tiene e carácter, Uf, pero, no es la única en el pero mundo. Pero ella quiere ser la protagonista de la serie que no pudo. Ella、sí. para mí quiere llamar la atención. Sí, quiere llamar la atención, es verdad, mucha atención. ¿No s é s i v i e r o n ese video del evento donde la empiezan a grabar y a preguntar y se pone agresiva? Ah, sí, sí. De ¿Pero、verdad. de este tema? ¿De en la en serie envidiosa?、No, en no un、es. evento, creo que es el que dice l a u t a r o Sí, el evento fue de los Martín Fierro que la c r i t i c a r o n que tengo un c o m o n a d o r favorito, como dicen. Ah,、decir. sí. Bueno, fue... Viene mostrando ciertos comportamientos、vale. sí. un poco excedidos, tal vez. Sí, tal vez. Pero esto de que le copiaron el、Una、personaje, te... me parece que no le van a copiar. Bueno, a en、ella. el juicio se decidirá si es verdad o no, si lo habrán copiado o no. Vos sé que、sí. la estuve investigando a Furia. ¿Y?、Eh, en sus tiempos de antes, ella hacía. ¿Cómo es esto? El levantamiento de pesas pesadas,、Ajá. tipo. Ella hacía Crossfit. ¿Y? Eh, y bueno, y, y tuvo con un influencer, Tomás Massa, no sé si te suena. Y entrena, se alquilaron todo un gimnasio. Un gimnasio y bueno, y, y Furia lo, lo entrenaba Tomás Massa. Mira, trajiste otra noticia de espectáculo. Sí, le p o s i t o el tema de Javier Mirey la llamada de los fanáticos. Mi parte favorita cuando aparece el personaje de Patilla y se duerme cuando. Cuando escucha. Bien, ¿no? la canción de Lali. Es un guiño a Miley en realidad porque no, no sabe quién es el bósito, se pone la remera de los Rolling Stone, pero es un guiño. Vos decís que es como una burla. a Milet. Sí, una burla porque le ponen la cabeza al Rolling Stone, cuando la escuchas e duerme, sentada.、Mm, Así que, v i s t e el v i d e o yo vi el video con ayer en el centro Sí. y muy nigoneada Miley tiene. Y la s pastilla, s como grita. Bueno, e s una, verdad... una discusión que vienen dándose hace un tiempo. Pero ella lo hace de forma artística y divertida mientras me leía una persona seria. Me gusta tu opinión. Me gusta. Lo hace、Tenguero. divertido. El elegante burló de a l e c a n i g i a Pero no le dije nada. Le acosté en un video lo que dijo a l e c a n i g i a Se burló de los dientes. Así. ¿Ah, lo vi en p a r t e s t e s t el video nomás. Y e l l a dice algo. Sí,、elegante. le dijo seco. o le d i j Seco. Y empezó a mostrar billetes de dólares, euros. Entonces, en un momento del video,、eh, agarra un billete de 500 euros. Lo hace así y le dice: Mirá, seco esto es para boles. Así. ¿Ah, Está todo prendido a fuego.、De、fuego mal. <risa> Gracias, Lautaro, por darnos toda esta información. De nada. Para cerrar este, este bloque, me parece que merecemos escucharnos la canción de Lali, Lali Fanático. ¡Ah, chicos!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 Siguiendo en este último bloque, nos acompaña Guille que nos va a comentar cómo va a estar el clima estos días. Hola Nacho. Hola. Hoy miércoles está soleado con temperaturas máximas de 24 grados y mínimas 9. Debo decir que en el sol está bastante picante. No sé si no h i z o más d e 24. ¿Mañana jueves? Mañana jueves también tendremos un día de sol con temperaturas de hasta 25 grados. ¿Y el viernes? Que ya es parte del fin de semana. El, el, fin, de semana? el fin de semana estará algo nublado. Caluroso y algo ventoso. Decime por favor, Ariel, Ariel Luis Guillermo, ¿cuándo vienen las lluvias? Recién para, para la semana que viene. Bien, así que para la semana que viene, piloto, paraguas y b o t a l l u v i a Sí. Gracioso de la tarde,、el、casi llegando de, al fin. El show de María, te escuchamos. Era una mujer tan chiquitita, pero tan chiquitita que en vez de dar luz daba a chispa.、Oh. <risa> Muy bien, acá tenemos el reidor Luis Guillermo, que es nuestro mejor reidor <risa> <risa> para el momento. Bueno, tenemos algunos saludos yo, a Jeffrey, compañero Joaquín. y e n o s a l u d o a él, que tenga buen año. Bien, le mandamos un saludo a Joaquín、sí. y también fue el cumpleaños de Camila que nos está Feliz acompañando. Cumple. Feliz cumpleaños para Camila. Queremos mandar un saludo a todas las familias. Y la a la gente también. Y, y, gente y a nuestros、también. queridos oyentes. nuestros, queridos supuesto, oyentes, nuestros compañeros y compañeras de c a i r o s s í e s c u c h a n d o la a n d a de la radio también? Sí.、Yo、ah, no, un también. Un saludo a ¿eh? mi mamá que me está escuchando. Ya pronto viene mi cumpleaños. Que saluden a ver qué、Te、me dicen.、Razón. El、en、20 la... de octubre cae e domingo. e n la、no. efeméride tendríamos que hablar de tu cumpleaños. Sí, claro, sí. <ríe> bueno, nos despedimos.、Dale. Nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos la semana que viene. c h a u c h a u c h a u Por e s o le digo. Mis queridos chichipíos, a seguir laburando v e r m ú con papá frita y gut show. Centro Cultural Ochava Roma, Cultura. Educación y comunicación comunitaria.、Yeah.